Oh, q u e listo, chicos. Está la gente chavarísima. A los grandes amigos que vienen a visitar a los tiempos, Edus, a los que vienen por primera vez. Las palabras de Dicey Blackma: Bipane, Loco Freddy, c h e r e g u todo chévere. Yo solamente quiero decir esto: Dicey Blackma, m a e s t r o ¿Dónde está la gente que le gusta esto? 16、16、animador de toda gente chévere。あ、もう1000人、姉妹。 チューミーアダードロスパンダスえ、きゃいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけ 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 h 毎日毎日毎日毎日毎日毎日 j 日毎日毎日毎日毎日毎日毎 s 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 u 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 o 毎日毎日 o s m 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 s 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 j 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 m 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 Tú serás feliz. un saludazo grande que hacemos llegar para d i z e y como lleve ahí está para todos los fans a la distancia este saludazo grande es p u r si esto どんなに楽しみにしてるの オイルションはどうしてもいいです。 De luto todavía, pero próximamente, los amigos ya saben si o no hablaba. Vamos a sacar los próximos volúmenes que va dedicado para los panas. みんな、どうぞ、みん s おいで、そんなに楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。 おいえ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 A todos los chicos, a todas las chicas, chicos. A los que s t á n en la puerta de la foto también.、Eh. Solamente la gente positiva de esa noche. Lookman. Estamos listos, chicos. Gracias. y quién se acuerda de esos temas? ¿Dónde están? Bueno, a mí todos, chicos. Toda la gente chavalísima. ¡Fumos! Así nos separamos en esa noche. Dios que ha n visitado las diferentes discotecas y ahora en la EduS discoteca. A q u e n o a z ó n me i g a chicas, se vienen señores, señores. A toda la gente se vanísima, chicos. A toda la gente se vanísima. Yo les invito a la p i s t a a que bailes, a que goces. En ese mundo de lo s mixa, dice Blau, mi secreticia. Saludazo grande s que hacemos llegar. r v a m o s Vamos, si te arriesgas a bailar a la pizza, chicos. Así nos embalamos. Oye, ¿cómo dice? Escúchalo. Oiga, Bloodman. Usted tiene dos lentos violentos que retumban, ¿sí、si、o no? Tiene la mamá de los l e n t o s violentos, dice. La maestría en vivo. Pele bla c k m a n pele. Vamos a retumbarle dulces e a n o c h e ¿Cómo viste, Cristian? Pele, mijo. Vamos a ver cómo nos avalamos, chicos. Lento, lento, lento. A ver, ¿cómo dicen? Aquí le hemos sonado. n Lole, Dixie, b l a c k m a n レッツゴー Póngale su v o s chicos. A toda la gente chévere, a los que les guste esto. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¿Dónde Yo, yo. o están las chicas solteritas? Yo quiero ver las chicas solteritas. Ajúdese, p i n a s Para romper el hielo, dice b l a c k m a n Vamos. Se viene la música, se viene la música. d o l e dice. e v a m o Se s u n a n esa m ú s i c h e A la gente c h a v a l í s i m a los chicos, las chicas. A la gente que le gusta vacilar esa noche en ese viernes y a sábado. o y lo que se viene, chicos. Lo que se viene a cotización para que lo bailen, lo goces. h A poder ser pila a mis grandes amigos, a l s grande s c h a v a l y s、si、e mal, Solamente a los chicos solteros, a las chicas solteras, a los grandes amigos que les gusta bailar, se viene DJ Blackman. Con estilo propio, Blackman, DJ, en tu sentido. s s yo quiero ver a la gente chavarísima a mis grandes amigos a mis grandes f a n a s de s a n o s é a la primera parejita que baile le voy a regalar q u é regalamos un beso de black man mi vida, <ríe> vamos mi mundo eres tú. Oye, ¿cómo El como dice para todos mis panas diceis animadores cabrera, que、no te luz, cabrera, que no te v A m o s a ponernos pilas, chicos. Yo oh, oh. quiero ver a toda la gente c h a v o r í s i m a así que voy a mandar un saludito grande de parte de Dice y Blama, mis e f i c i e n t e Hago llegar ese saludo para mi pana, para Dice y Orlando, donde quiera que tú te encuentres, hermanito. Para Dice y Orlando, a l l í en Santo Domingo, de mi pana, Dice y Blama, mis e f i c i e n t e Vamos, Para mi pan Orlando, ya en Santo Domingo, ñañito. Ojalá que nos acompañes donde quiera que tú estés. Vamos, b l a c k m a n Suena b l a c k m a n mi c e r e s t i a l c o m i g o Bailo, bailo, bailo. Chupa, chupa. Vamos a hacer bailar a Loco Freddy. A Dice Cherengué. e ¿Sí? いいね、いいね、いいね。 Que no、me aste, ste, eso muy bien muchas g r a c <gracias>. i a、mí. s hoy vas conmigo si ね、si no,、いいね、いいね、いい s いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いい l いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、a いね、いいね、いいね、いいね、いいね、いい s いいね、いいね、i いね、い e ね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、s いね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、 t e n e m o s un tema para la gente que tiene un amor prohibido. ¿Dónde está la gente que tiene un amor prohibido? ¿Dónde están los enamorados? Arriba. La gente que le gusta bailar está. A... Los que han chorado con ese tema. El que me diga cómo se llama el nombre, le regalo una jaba ahorita. A ver, chereque. Hágale. どうもどうもどうもど o もどうもどうも o うもどうもどうも c うもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも m うもど i ボ n Nuestro amor murió, se llama e n t e m i t a ¡Vamos! ¡Vamos, y c a b a l l e r o s Yo quiero ver dónde están los chicos solteros, las chicas solteras, arriba esa mano. Se viene el nuevito de Blanquita, c a n d o ¡Solo lo nuevo! Dice Blackman. s te burlaste de mi cariño. Oye, ¿cómo dices? i te reíste de mi pobreza. Y lo que sabe e bailar con esa canción, eh. y d ó n d e están los soteros las soteras y yo quiero ver las soteras de la edus amigos chicos sonando desde guamaní para、así. el mundo entero con todos hoy es el corazón corazón. Titan, bueno mi s pan a s d a v i d h a p r o d u c c ó n de toda la gente se m a r i m a para loco f r e d d y d i c a y c h e r e n todos los panas como n bueno mi hermano marco también、eh. el javier de hm フィッシュ lo que se viene se viene a continuación、eh. es para que l o bailen las chicas solteritas d ó n d e están las chicas solteritas arriba esa mano d ó n d e están los que nunca se van a casar d ó n d e están d ó n d e están los que tienen miedo al matrimonio arriba esa mano los hinchas de la liga conmigo hinchas de la liga arriba esa mano no hay liguistas no hay liguistas d ó n d e están los barcelonistas d ó n d e están los barcelonistas Vamos a ver, aguánteme, Blackman. Vamos a ver quién manda en casa: los hombres o las mujeres. ¡Hombre, r e g á l a m e un chiflido! ¿Dó, dó, dó, ¡Mujeres bulliciosas! Dice Blackman: suena así. ¿Dó, ¿Dónde está lo que fuma marihuana? a d ó n e Blackman? ¿Dónde? ¡Ahora! Yo acabo el momento. Sube, sube, sube. Ahora, Dixie, ¿dónde están las gentes amarísimas? Conmigo lo haces esto. ¿Dónde están los hombres que siempre decimos la verdad? ¿Dónde están?、Eh? ¿Dónde están los hombres que nunca metimos? ¡Arriba! Y las mujeres que siempre e j a l a e s pagan. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Oye, cherenque. Por algo ha de ser. ¡Role b l o c k m a n ¡Salud! Oye, loco, toma! よかったよかった。 De la g u e de Sebarich se a Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver.、Eh. ¿Dónde están los hinchas de las mujeres arriba de s a mano? ¿Lo que son verdaderamente hinchas de las mujeres arriba? ¿Dónde están? d a m a s y c a b a l l e r o s ha sido el momento de poner una linda música. Lo que le gusta a ustedes, DJ Black Mouth.、Uh. Los que llevan la chicha en la sangre, ¿dónde están? Volviste, ya、no、te ahí se viene, ahí se viene. ¡Vamos! ¡Dole, Blackman, dole, dole! Con esta base le gusta bailar a los discotequeros. s q u é o s a é m a m o s a l u é m o s a l u é m o s ¡Alguémos! s a l g u a l m o s ¡Alguémos! s a l o a l g u l o s o m o s a u é m o s m a l g u a l m o s ご覧の m さんにお願てします。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 donde estamos chilladísimos la gente que sabe silbar d ó n d e está el que nos sirva porque es maricón、eh? silba chatumaker mujer que nos sirva porque le gusta la cerveza es、oh. como como es como mixa どれ Mujer que nos i r v a porque lo tiene grandote. El corazón. ¡Muy bien! Oye, ¿cómo cantamos conmigo, e d o Sonando. o y e c h e e r e n q u e Hágale bailar. ほらどうぞパンダのゲンタシオーリッシュ Que se viene, se viene. ¿Cómo? ¿Dónde está la gente que le gusta chupar esa n o sé l o que se van gastando más de una java? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que vinieron con más de 100 dólares? Arriba esa mano. ¿Y los que se van gastando la mitad? ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo? ¿Hasta d ó h a s t a dónde? ¿Hasta dónde? おい、ケマスケマスイクストフレイマス u クストフレイマ a イクストフレイマスイクストフレイマスイクストフレイマスイクストフレイマスイクストフレイマスイクストフレイマスイクストフレイマスイクストフ Chicos, ¿dónde está la gente que le gusta seguir bailando la musiquita chicha en esa noche? Damas y caballeros, ha sido el momento de hacerle cantar, hacerle bailar a ustedes. Pero quiero que me respondan fuerte y grande escuchando esto. ¿Quién te dijo que te fueras? Dios mío, no han sabido gritar aquí en Guamaní. La gente de Guamaní me dijeron que saben gritar, ¿no es cierto? Vamos a ver, r、eh. Si se marchó sin un adiós. Vamos a ver si cantamos un poquito. Escuchad esto. ¿Quién te dijo que te fueras? Y lo que se viene es: o sea, han escuchado esta canción. Lo que siempre pone Blackman, escuche esto. Vamos, escuche esto. Llora, s llora, s llora, s llora. s Llorando te q u e d a b a solo por tu maldad. Oye, este tema que dice esto. r e c o n o z c o que te amo. 人なのか分からないけ d o estos temas, chicos. Dame, c a m a い e r o Blackman らない i ど、e desde la からない o l a chicos. s 分からないけど、どん o s な l か a m o ないけど、どんな人 e のか分からないけど、どんな人なのか分からない s ど、どんな人なのか分からな t e ど、ど m な人なのか分からないけど、どんな人なのか分 e らな l けど、どんな人な o か o からないけど、どん b l なのか分から r が何千 t だろ a siglas? 誰 shirt Profess。ere bra いいね どうですか パジャロフェリック、フェロフェリック、フェロフェリック、フェロフェリッ e フェロフェリック、b ェロフ La canción va de parte de c h e r e n c a para Lisbede. Y se ¿Sí, va. Y ahí me o r i d e y se tomó. Haciendo <risa> semana una de su jugadora conmigo. No le piso ahí, no le.、Eh. Mañana te crees. Haciendo se balamos en esa noche. ¿Y dónde están las compañeras? Ya se fueron. ¿Y dónde están las chicas solteras, solteras? Para la chica de la costa. Hace la mano. Voy a. Sousa. El único negro con licencia para poner c h i c h a Ya tú sabes. ¡Oh! Saludazo para mi padre el loco. No es mi p a d a mi amigo el loco. Para d i n e c Kerenge, u para toda su gente. Oye,、oh yeah. esa es la mejor música. i n i c o Te volviste enamorado. En la otra. よいよいよ。 Que se viene a continuación es、eh? lo que se viene a continuación es una sorpresita para todos ustedes nada、no、más el cabacero d ó n d e está la chica más solterita de esa noche d ó n d e está la chica solterita de esa noche arriba esa mano el chico que se va a hacer un levante d ó n d e está el chico que se va a hacer levante esa noche el chico que quiere pagar h o t e e s e s a noche El que quiere dormir en cama ajena, un saludazo grande que hacemos llegar para la misa p r o d u c c i o n e s d e parte de Dice y Blackma, n mis l e t r i c i a n para mi pana Orlando, donde te cuentas, ahora Blackma. Ahora, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor. Perfecto. Un a c o p a m á s Uy, ¿y cómo nos s e p a r a m o s Con sabor, con sabor. Quedo ¿Cómo se ríe, Dios、Perfecto. mío? Uno, dos. Pero yo sé con quién me despido. ¡Vaya c h a t o u y uy, uy, uy! y n a le chicos! Ahora Blackman. Un saludo a z o grande de parte de Misa Cristian. Para Marta San Roque. En la picatería. ¡Ahora! y para toda la familia guamanzara para que sepa que nunca le olvido ha escuchado esto de parte de marco para para jennifer King, con mucho ilumio perfecto perfecto con sabor perfecto y c n sabor y el cariño de ¿Dónde están los chicos que han visitado las discotecas de Ambato? ¿Dónde están? Solamente los que han visitado las discotecas de Ambato, la Tacunga, Salcedo, c a y a m p e Vamos. La gente de Black Music sonando en esa noche. Mañana, mañana. Voy haciendo Samarao, m s chicos. Vamos, chicos. Ahora, Dixie. a b l e ser chicos. perfecto perfecto vaya no juegues con el b l a c man si o que u i no juegues con el b l a c man dios mío uy lo ve dale chicos l a g r n d e s saborísimas de s n c h e en la ebu c h u a m o s así somos どうですか ¿Eh? Para la chica solterita, conmigo, chicos. s u m a Para el pano, el o c o Freddy, ¿dónde sale? ¡Oye, loquito! Solo una más, de cero, por favor. Ya se ha ido el loco. ya iré, Oye, loco, loco, alza la mano, yañitos. Porque son a q í por t r e バイナナバイナナバイナナバイ e ナバ seguir bailando la chichita arriba ナバイナナバイ o dónde e s t á イナバ i ナバイナバイナ e r o s ¿A la, a, la ita, a la gente que le gusta moverse en esa noche。 Y madrugada ya, dice el programa, d i s e Christian, aquí la v e m o s desde g u a m a n í para el mundo entero. Oye, Daviso, ahí te va. Son, con... Con... Con... Con... Con... Esa canción va a aparecer, eh. ¡Suxi! どうですか Suena nomás la gente, buenísima. ¡Baila, baila, baila! ¿Y dónde están los que estamos en juicio, Sariba? Solamente los que estamos en juicio, ¿dónde están? Pero si alguna vez le vieron a j o t a u en vivo. ¿Cómo? o oye qué más? ¿De dónde le vengo a ver? トレンド、トレンド、ディジェイプ